¿Cómo imaginarán las generaciones venideras un espacio para la memoria? ¿Incluirán una sala de teatro con el nombre de Luciano Arruga? ¿O la provincia de Río Negro se llamará Atahualpa Martínez Vinaya? Dentro de 20 años, ¿se pensará en Río Torcero como un espacio para la memoria? ¿Y con él el edificio de los tribunales donde se sobreselló a Carlos Menem?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 Y el sábado todo bien, me hice el mono y escuche el Palermo de los simios y el domingo otra vez. La corrupción que imponen el hambre y la mortalidad infantil, ¿será recordada en el edificio del Congreso de la Nación como un espacio para la memoria?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 Y el viernes voy a Ladran Sancho, sigo del arrequirucho, no me importa porque escucho el Palermo en la radio y sigo con el escadio. Y las prácticas oeces para con nuestros recursos naturales, quizás completen las hojas de un libro en papel reciclado, al que llamen nunca más. el mono y escuche el palermo de los simios y el domingo otra vez bueno otro sábado más del palermo de los simios les comento que lo que leímos recién durante la apertura del programa es eh, parte de la nota de tapa de una revista que nos mandaron al Palermo de los Simios y que ya de paso agradecemos que se llama Devenir, colectivo de papel, está hecho por un colectivo de gente y eh, la nota de tapa se llama La Memoria como base para la futura dignidad a partir de eh, lo que sería la tapa del de la revista que se llama Los Dueños de la Memoria y reflexiona en esta nota de una manera muy interesante a través de estas preguntas que leímos Eh, sobre esta nueva tendencia a partir del de, de kirchnerismo para acá, de inaugurar espacios para la memoria, para recordar lo que fue el proceso, la dictadura las desapariciones, como por ejemplo la ESMA etcétera, y se preguntaba sobre los espacios para la memoria del futuro acerca de las eh, violaciones a los derechos humanos de hoy que todavía continúan, me parece muy interesante pensar eh, en el futuro si va a haber un teatro con el nombre de Luciana Rúa. vamos a leer más de esta de esta revista, del Devenir, de devenir Colectivo de Papel eh, en esta semana y después le vamos a hacer nuestra devolución ya les agradecemos que nos hayan regalado algo porque en general no nos alcanza la guita para comprar nada para leer así que, bueno, les agradecemos mucho a los chicos de Devenir eh, Colectivo de Papel bueno, arrancamos el programa no sin antes presentar a quienes me acompañan en este momento aquí, cual si fueran los apóstoles de esta misa de lo todos los sábados esta misa atea y mona ¿no? por decir algo primate de todos los avos. a mi derecha el inefable Emiliano Banquinagullo lo que pasa es que no es a tu derecha sino a tu izquierda esa a la derecha y presentar a tengo, está a, bueno, a mi derecha la dulce voz de nuestra querida Agustina Puntita Roldan, ¿Cómo va? ¿Qué tal? a no, Cada vez que lo escucho Me, me siento muy intensificada no Te agradezco mucho La gente lo no sabe bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, bien Te veo bien dormida Sí, ¿Voy? poco, pero suficiente Estamos bien Muy bien, Estamos es tremendo bien. esto de Arrancada de la mañana Bueno, Agabankina Ullo Ya lo presenté Tenemos a Daniela El Pulpo Tablea Fico También con nosotros Siempre la dulce voz La productora estrella del programa Bueno, no es para tanto Buen día Buen día, ¿cómo estás? Ah. Oh. También. ¡Ay, qué <risa> humilde ella! Nos qué acompaña, herida. como siempre, Federico La Máquina Walbert, mi amigo personal. Conan, uh, Bien, ¿Cómo estás, Por eso me fui de almacén. ¿no? La <risa> califera, la, califera. la razón por la cual yo me fui de almacén. Bueno, es una historia que ya contaremos en algún momento. Bueno, Almacen era una banda, Clareo. Tenemos un programa de colección, como dijo el público FICO, 24 de marzo va a ser casi el eje que atraviese todo el programa. También tenemos El Regreso... De otro clásico del programa, un hombre al que nosotros hicimos crecer, que casi lo vemos irse cuando se cagó a tiros contra los mandriles hace poco, un confuso episodio. No, vuelve. Viene, vuelve John Lemur. A la pelota. con preparada? un show descomunal, parece que Waters iba a hacer dos tres fechas más, pero le dijeron, no, viene Lemur. A, eh, sí, igual lo va hace a hacer en la cancha de Atlanta, Lemur, pero no sé por qué no lo querían dejar a treinta A, a, a, a 35 pesos la popular. Pero sí, ¿cuántos no? Atlanta hace? Y no, va a ser como 5 o 6 mil. No, no, va a ser acá hasta, hasta el próximo aniversario, hasta los 46 años del golpe de 24. Bueno, arrancamos con la picadita noticias. Vamos a poner la cortina de noticias. Y estamos... Bueno, el primer eh, tema que vamos a tratar es que esta semana se cumplió un mes eh, del crimen de 11 donde murieron este 51, 51 personas. personas. Sí, sí. sí, justo ayer veía que hay todavía una chica que ya va por la operación número no sé cuánto que sigue internada, tiene jodidísimas las piernas. En fin, digo, no solamente para todos los que padecen viajar todos los días eh, se cumplió un mes sin que haya pasado nada sino para esta pobre piba que sigue internada escuchándola todos los días, claro, qué loco. Es un mes corto para ella. Estaba pensando que, por ejemplo, Mirta Learán debe también andar por la 50 y pico operación, pero ella no viajó nunca claro, en pero no viajó nunca tren. Qué loco, ¿no? Sabe, no que no, son no ese sabe equilibrio. cómo es un boleto. Interesante, muy bien, ¿eh? Bueno, se cumplió un mes y en conmemoración los familiares llamaron a hacer un bocinazo y un ruidazo en varias zonas de la capital. Palermo en particular que ahí mm. justo no, no está Seba que dijo que lo quería comentar pero Migue parece que Migue García estuvo bardeando a los padres ah, hacía sí. mucho ruido con la bocina hubo un episodio Seinomor ahí ¿no? sí, parece muy, que le pegó con muy, un muy diario se no ¿sí sabe con qué diario le pegó al vecino yo me juego un La Nación con un La Nación le habrá sí. pegado qué vas a pegarle un periodista? Qué a febrero? un padre que está ahí Claro, porque te yo digo, periodista? si te pegan, sí. si te te te pegan con el clarín del domingo, te dejan ah, internado. Eso, te todo, delante, es sí, claro, sí como complicadísimo. Porque es un, un bodoque de papel, aparte como no tiene nada de contenido, pesa más, ¿no? Bueno, bueno casi por, por cumplirse un mes también, es que citaron a Pollo Sobrero y a Línea Parada, que eso es una yo que hubo una legisladora, siempre me, me costumo ser legisladora o diputada no importa ¿Sí, no? Eh, para charlar en una. En una, para, en, en una charla para una universidad. Y lo que los dos coincidían es que en el caso de. Bueno, en el caso de Pollo Sobrero comentaba que la que la intervención es bastante una engañada Pichanga, digamos, que es para ganar tiempo y, y, y dibujar los números que se necesitan. Y bueno, llamaba a la estatización bajo control obrero, etc. varios, podemos estar muy de acuerdo en por lo menos en definición. Y esta mujer Iliana Parada lo que decía era, era que en todo caso si no se estatizaba lo que había que hacer era revisar el transporte, el sistema de transporte público a nivel nacional, cosa que también es muy cierto. Digo, de paso Cañazo estamos cambiando de, de dueños y los claro. padres los los subtes y los colectivos sí, claro, sí, o lo mismo de la, la, la, el retiro de la concesión de, del roca claro. en realidad fue pasar de una mano privada a otra mano privada sí, a fue. una claro una, a los una, una, una pero es de una forma privada que al presentarse de forma tripartita parece como más democrático cuando en realidad puede ser igual uh -huh. no es interesante también decir esto de que la única resolución del gobierno fue extender la la digamos, la intervención como decías vos, la sensación que da es que están jugando a eh, que se vaya olvidando al sí y seguramente terminen digo esto es, es algo que se viene discutiendo bastante, qué pasará, seguramente terminen por pues, quitarle la concesión a al grupo no, pero se, seguramente sea otro cirigliano, un poquito más menos ordenado quizás no eh, sea hermanos, quizás sea uno quizá solo no sea, claro, sea uno o sea, solo sí, van a buscar ese tipo de cosas sí. bueno, está bien. Gatoparlismo no le dicen a eso, ¿no? Después vamos a ver. Bueno, otra cosa que Otro estuvo tema. pasando, en realidad pasó hace bastante, pero ahora estuvimos, tuvimos acceso a las denuncias, sí. es que agredieron a una periodista a la Red Nacional de Medios Alternativos en Tucumán. Eh, no la agredieron por ser periodista, pero sí fue un ejemplo más... De, de la brutalidad policial. ¿Le habrán pegado con un diario? Eh, como no, no, fue con, no, porque esto era la policía, pegan con otras cosas que duelen un poquito más que un diario. Uh -huh. Porque aparte con el diario se le pega al perro. claro O, a o, la a, gente o al vecino con... sensible de Palermo. O al vecino con... sensible, sí. sensible de Palermo. Sí, muy bien. Bueno, la cosa es que se subieron unos policías a un bondi buscando a unos supuestos... Eh, a gente que había robado y lo que sea, se subieron al bondi por portación de cara, suponieron que era él uh -huh. eh, este periodista de la red lo lastimaron bastante etcétera, eh, me, me parece interesante marcarlo hoy primero porque es parte de la red nacional de medios alternativos o es sea, o sea, un o sea, colega, colega y por otro lado porque es una forma más de mostrar la brutalidad policial sí, de y, y también de contar que este tipo de cosas en general digamos eh, cuando hay una agresión un periodista de medios Eh, digamos, masivos, eh, hay un, suele haber cierta solidaridad y se levantan bastantes medios. Esto no salió en ningún lado. Parece que no es un programa de radio el que hace este muchacho tan escuchado con el Palermo de los Simios. Ahora recibe correspondencia, sí, pero bueno. bueno. Bueno, si trabajaras acá, acá lo que nosotros tenemos es un seguro de vida similar, cualquier... <risa> que igual te protege de cazadores furtivos, no tanto de policía ah, pero, bueno. pero hay una banda igual. Bueno, muy bien. Otro tema. Bueno, otro tema. los otros otro dos temas que siguen sí fueron muy cubiertos esta semana por los medios. Sí. Los dos tienen que ver con asesinatos. Y si bien son muy disímiles entre sí, yo los titularía en el nombre del padre. Porque uno tiene que ver con el asesinato de este, digamos, un caso que causó conmoción porque fue una madre que mató a su chico de Uy, seis años estra estrangulándolo eh, en el jacuzzi de su casa en un gran cantón en San Vicente. Sí. Bueno, bueno, Nos quedamos... Micrófono. Micrófono. Sí, lo ahogó. Lo, lo, lo estranguló. Lo ahogó en el jacuzzi. Lo Sí, y digo, y fue en el nombre del padre porque supuestamente fue una venganza al padre, lo cual es, digamos, no es justificable de ninguna forma. Y bueno, no hay en, en realidad sobre ese caso, digo, más allá de lo judicial a nivel social, no sé si hay demasiado eh, para analizar en este caso. No, no, no es eso, Tomás Igual, igual sí, si para este. mí tiene está, Estamos en eh, enmarcado, nosotros lo hablábamos una vez acá cuando fue el caso de, del pibe este que se... se Digamos, no sé ¿no? al final en qué quedó esto, pero había matado, había una, una pareja que estaba muy mal y había uno, un tipo que había matado a uno de los hijos de la pareja. Mm, pero y, hablamos, ¿Sí? y hablamos acá de que, no, de que esto se escribe en, en la misma línea de eh, los femicidios de cuando el tipo es enojado con su mujer le prende fuego con una botella de alcohol, le rocía ácido. Y sí, en este caso en este los caso, chicos quedando los en chicos el medio. Los son utilizados mm. por, por las parejas celosas, digamos, siempre termina pagando. El más débil, el más débil eh, en, en la pues cadena, en el claro. caso de la, de la mujer, digamos, cuando, se, cuando se, la, se la prende fuego, termina siendo culpa de ella, que es Yo uh -huh, le quiero leer, hay unas fotos, sí. les muestro, les muestro acá, hay unas fotos sobre este caso, que salió en el carín, tremendas, que dice, la mina escribió en el pared, psicópata, manipulador, mentiroso, miserable y ambicioso, y después le pone loca de amor en, en la pieza, en Joy, y le pone te lo mereces traidor eh. hijo de puta te lo mereces bueno y a eso iba por porque en el nombre del padre ahora la, la otra noticia sí. así picando rápido este fue el tema de los dos enfermeros en Uruguay sí. que hacía digamos años que venían eh, según ellos un año y pico dos pero estiman que hace siete años que vienen inyectándole por ejemplo a morfina a pacientes que no en todos los casos son terminales pero más allá uh -huh. de si lo fuese o no digo no va no va el tema Digamos, no va al caso porque eh, digamos ellos lo que dicen es que lo hicieron por piedad. No, y ahí es donde ahí. me parece el tema interesante para tratar, porque mm. digamos, mismo en nuestro grupo radial salió el tema de eutanasia. No casualmente porque la defensa está poniendo no la palabra eutanasia, pero sí la palabra piedad, que los uh -huh. enfermeros estaban apiadando uh -huh. de, de los enfermos terminales. Eh, y digo, yo por lo menos pienso que habría que separar el término de eutanasia, porque la eutanasia es algo que se está buscando hace un montón de tiempo, que uh -huh. es una decisión que toman los familiares, y que es muy importante eso. para enfermos que están con un soporte vital, móvil, digo, artificial, y que, y que solo los es una decisión entre los familiares y los médicos. En este caso estamos hablando de dos enfermeros que, por una decisión, no sé... Sí, unilateral, claro, no menos. Lo, claro lo interesante de la eutanasia es el derecho a decidir la propia persona cuando quiere terminar su vida y en qué condiciones eso es quiere vivirla. Eso es Pero es, es, es sobre su persona. Sí, sí. Por bueno, supuesto, en muchos casos no... Es una, es una decisión ¿no? En muchos casos no puede decir la persona, pero sí la familia. Bueno, en este caso no era ni la persona ni la familia, eran dos médicos que se les ocurrió que tenían que terminar con la vida de los enfermos que estaban en esos dos hospitales que, por lo menos se sabe, confesaron 16 casos, pero claro. creen que puede haber sido... Eh, y este, bueno, hay una enfermera también que está actuando ahí un poco de cómplice. Eh, bueno, y se está investigando, pero. Ah, esto era lo que iba a decir que me estaba liando. Que esto salió a la luz porque Un, ca un caso de una persona que ya estaba dada de alta y que sufrió una crisis era diabética y le inyectaron morfina de tal forma que él se terminó muriendo y como ya sospechaban de eso pudieron con ese caso eh, confirmarlo. Yo, o sea, era yo... era lo que, perdón, eran lo que hacían, eh, morfina y aire. ¿no? Aire, morfina y o oh, aire, no, no, las dos cosas o una u otra. Igual o la dicen dos. que el viaje ah. de morfina está sí te digo, No, no, fuera de joda ¿eh? Parece sí, sí, que garpa, bueno, lindo Por ahora me quedo con los internet es un derivado de <risa> Yo ilusión. no sé, no, sé, no experimento bueno, nada Respecto al tema, mantengo mis, mis dudas mis dudas y mis, eh, Porque también, viste Hay que ver, las fuentes son los, los, los medios que, que siempre solemos criticar Solamente, o sea, se están atribuyendo Más casos de los que ellos admiten Yo esperaría un Pero poco Pero así sean bien. 16 casos, Neobo O sea, digo, son enfermeros, ni siquiera son los médicos y ni siquiera lo decidieron con la familia. Está Ellos bien. dicen que la familia sufría por ver a sus enfermos así, pero la familia ah, ¿por niega que haya... Una de las frases interesantes que, que dijo uno, creo que es, es uno que es más joven y el otro que es más viejo, parece el más viejo, mm -hmm. la voz de la experiencia, dice, jugué a ser Dios y me equivoqué. Quizás se equivocó porque los mató cuando no los tenía que matar, claro, quizás bueno. se equivocó porque no era el quien los juzgara. En bueno, todo esto. caso, yo Exacto. creo que acá, o sea, nosotros en, en general con el tema del aborto tenemos una posición más unificada, yo acá también Pongo sobre el tapete que, siendo una cuestión que sucede y que ocurre, si hubiera una legislación, es probable que no hubiera este tipo de casos en los cuales solamente el criterio es del tipo que se anima y lo hace clandestinamente. Digo, sí, podemos lo, pensarlo sí, que de esta es manera. No sabemos sí, cuál fue es que la intención ni por claro. qué, digo, no no, no podemos decir que Ellos estaba... Ellos dicen que es por piedad. Ahora la pregunta es, es la misma pregunta que te dice un tipo de... pero la vida empieza con la concepción, ¿por qué vas a matar un, a, un, a un ser humano? Y bueno... Hay que discutir esas cuestiones. Bueno, pero una cosa es que una decisión discutir. personal, como puede ser la decisión de practicarse un aborto, y otra es una decisión de un tercero que no es bueno, ni siquiera un allegado. Por eso, también habría que definir qué diferencia hay entre eutanasia y, y muerte digna o, o suicidio asistido, porque en muchos casos la eutanasia, la eutanasia en realidad estrictamente solamente es aplicable a casos donde la persona no puede decidir eso es eutanasia todo lo demás claro. es muerte digna o suicidio asistido sí, sí, etc sí, sí, sí. y uh -huh. te, cada, cada cosa tiene una definición y una legislación pero bueno lo dejamos para más para adelante. una cosa más de las masacres que hubo esta semana no hablaste de la masacre de del gringo en manos de Maravilla Martínez se lo dejo en manos del amigo Emiliano Ullo y Nicolás Lion que podemos hablar hola no, no, claro, Nico buen día. día hola Nico ¿cómo? No te buen día buen día llegué solo para hablar de ¿cómo entró? llegué solo para hablar de Maravilla porque el sábado quedé extasiado después de ver esa pelea No sé si toda la vida o no, pero una bueno, zurda. No, no, no. Yo, yo vi el último run, inmediatamente después de que saliera el sol de Roger Waters, me tiró un bar, me pedí una pizza y ese final. O sea, dos, dos piñas a la cabeza dos, impresionantes. Sí, en el Bueno, Maravilla Otra Martínez, que que es, morfina. hoy por hoy es uno de los mejores campeones peso por peso de, del boxeo argentino, compararle sí. con Monzón en, en algunos aspectos, digamos, en, en su preparación física. Y lo que tiene de increíble maravilla es que aparte de ser un gran boxeador es un tipo... Eh, muy formado, digamos, una historia muy rara, él era cartonero, en la crisis del 2001 se va a España a buscar laburo como mucha gente, y empieza a boxear a los veintipico eh, profesionalmente, se va a Estados Unidos, y ahí empieza a hacer una carrera muy importante, y él reconoce por ejemplo que, estando acá, como venía de un barrio muy humilde, donde había posibilidad de leer, una de las cosas que decía hacer en su vida es leer, por ejemplo, dos libros por mes, para formarse, porque no puede educarse, digamos. Ah, Entonces bueno. vos lo escuchás hablar del tipo hoy, Y es un tipo muy formado, digamos, y muy lucio. Inclusive, dentro de la misma pelea, no sé si lo viste en su último round, antes de salir el último round, al penúltimo, donde lo bloquea enfocan en la cámara al rincón del, del irlandés, que está balbuceando sí, y todo sangrando. La y me enfocan a Maravilla. y Maravilla, le dice No, no sí. está leyendo, pero <risas> más o menos. Ve la cámara, le guiña el ojo. El, el, en la esquina le dicen, ¿cómo está? Dice, no, perfecto, perfecto, en este lo tiro. O sea, muy lucio era después de haber recibido 11... 11 rounds de piña, digamos Y impresionante Me da mucha impresión boxeo, Es casi claro. como un Ernest Hemingway de, Es un Ernest Hemingway del boxeo ¿Del boxeo? Del y, <risa> y una zurda, <risa> <y> una sorda <risa> <y una surda, risa> Mágica O sea que yo me di cuenta Yo estaba viendo esto en el bar Una pequeña dirección, no Estaba viendo esto en el bar Y veía conferencias de prensa y veía no escuchaba nada pero veía por la fluidez con la que hablaba y por la gesticulación que el tipo tenía como una buena labia por lo menos y ahora me lo confirmaba sí, bien. no, muy interesante y si cerramos después tener no, no no, pero hilar una frase anterior pero muchas veces que como lo veía a ese tipo hablar con claridad y sin no frases cortas no, él contaba cuando vino a Argentina contaba que tiene varios monólogos y está por estrenar un par de shows en es un showman en Madrid mirá que bueno, me gusta ese tipo de deportistas completo Eh, ahora bueno cambiemos de tema sí vamos, pasamos de tema bueno eh, una... o, uno otro de los temas de la semana digamos más trascendente fue eh, en el día martes falleció un operario de, de la línea d de subte en la estación congreso de tucumán eh, bueno desde la asociación gremial de trabajadores de subterráneo y premetro lo que este, denuncian es que perdió la vida con tareas que podrían haberse este digamos por Falta de mantenimiento en el lugar de trabajo. Eh, sí, pararon y, y fundamentalmente hicieron un paro el jueves, el jueves porque sí. según lo que lo que denuncian los trabajadores habrían cambiado la, las, las varias de las partes de la escena de, en la que sucedió esta, esta bueno. tragedia, digamos, uh -huh. eh, eh, habrían comprado una máquina nueva que estaría defectuosa, etcétera. Algo, algo eso es lo que le vamos a preguntar eh, a Claudio de la Carbonara. Claudio estás en línea. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué Buenas tal? tardes. Eh, Claudio, bueno, primero lo que te queríamos preguntar es, digamos, si desde lo que conoces vos podemos afirmar que se trata de, de un crimen anticipado o si, puede ser, o si es simplemente un, un accidente laboral. No, de accidente no tiene nada. Sí. Como nosotros denunciamos desde el día martes, es un crimen porque no se puede catalogar de otra manera a esta empresa. No solo no invierte un centavo en el, en el mantenimiento de los trenes, de las vías, de las estaciones, que eso genera que el servicio esté al borde del colapso, con sí. el consiguiente peligro que significa viajar en el, en el subte como en cualquiera de los otros medios de transporte público, eh, sino que también... Esa actitud se ve en que no le interesa tampoco la seguridad, ni, ni la higiene, ni la salubridad de los ámbitos donde nosotros realizamos nuestras tareas. Así es que este compañero fue a realizar una tarea que no no se podía realizar en forma individual, tenía que ser con otros trabajadores, justamente para socorrerse entre ellos si hay algún inconveniente, sí. en, en un lugar que no estaba con las medidas de seguridad que tenía que tener, con una máquina que no tenía la descarga a tierra, que tenía cables pelados... Y bueno, esto le provocó la muerte del compañero, una descarga eléctrica. Cuando la empresa se entera, lo que intenta hacer es modificar la escena del, del, del deceso del compañero, sí. saca la máquina, la desenchufa, enchufa un ventilador en su lugar, mueve el cuerpo, le saca el casco al compañero. Así que lo que estamos exigiendo, obviamente, primero que nada, que esa responsabilidad, que en primera instancia le cabe al jefe del taller, que hizo todo esta, este movimiento... Eh, sea castigado, que, que vaya preso, y obviamente seguimos denunciando la actitud de, de la empresa Metrovía, que como te digo, no le interesa para nada ni la seguridad ni, ni la inversión, no solo afecta a los trabajadores, sino también a los usuarios, y la complicidad que existe de los diferentes gobiernos que mantienen esta clase de concesiones, que desde hace más de 10 años lo único que vienen haciendo es llevándose el dinero, privilegiando las ganancias, sin tener en cuenta el interés de los trabajadores, de, de los usuarios, que en su inmensa mayoría también son, somos trabajadores. Así que en ese punto, con mucha bronca, con mucho odio y con una campaña que venimos manteniendo desde hace más de 15 años de denuncias sí. y que vamos a continuar llevando adelante. Eso te iba a preguntar en relación a la empresa. digo eh, ¿Vos considerás que si... Digamos, no sé si dejasen algo de las ganancias en inversión ¿sería suficiente como para mantener eh, en buen estado a, a los trenes y a la seguridad de ustedes como trabajadores? No, lo que yo considero es que la solución de fondo para que realmente el transporte sea un servicio público sí. que sea cómodo, que sea eficiente y que sobre todo sea seguro eh, no puede ser eh, que esté al mando o la concesión de una empresa. Las empresas sabemos que En el capitalismo lo que privilegian es la ganancia, la mayor ganancia en el menor tiempo posible, sí. con la menor in inversión posible, y esto es un servicio público. Así que, si vos me preguntás a mí, la solución es la restatización, re pero obviamente bajo el control de los trabajadores sí. y los usuarios, que somos los únicos interesados en, en poder brindar este servicio. Sí, no algo sea, pues... que no vamos a ver en eso un negocio, por lo menos. Y no, algo te escuché que... lo último. Digo que, que, tal? Buen día, Agustina, te habla. Digo que por lo menos somos los únicos que no vamos a ver en eso un negocio. Claro, porque nosotros estamos dejando la vida, digo, los que mueren en los accidentes, los que tienen algún problema cuando hay eh, demoras y que viajan mal, apretados, todo lo que hacemos cotidianamente, todas las peripecias que tenemos que hacer cotidianamente para viajar en cualquiera de los transportes públicos en la, en la Argentina somos trabajadores, ni los funcionarios de ningún gobierno, ni los empresarios y tampoco los burócratas sindicales que están dentro de las organizaciones de trabajadores que han sido cómplices con esta configuración de cosas. Por eso nosotros lo, lo señalamos claramente, desde el gobierno nacional, desde el gobierno de la ciudad, que se tiran la pelota entre ellos, lo único que hacen Y, y han garantizado hasta ahora, es el gran negocio de la empresa Metrovías, le siguen sosteniendo este negocio y no, no cambia nada en el sentido de mejorar el servicio porque los únicos que estamos interesados en que eso pase somos los propios trabajadores. Sí, ni siquiera insinuaron en esta pelea Nación-Ciudad el cambio de concesión o, o, o la reestatización que sería lo buscado. No, pero imagínate que ni siquiera después de lo que fue la masacre de Once, fueron hasta... hasta el el mínimo paso que se debería dar, que era sacar al grupo cirigliano de, de TVA, lo único que han hecho es una intervención que en definitiva termina privilegiando nuevamente la ganancia de, del grupo, porque el interventor lo que planteó es que se necesitan 100 millones de dólares de inversión para mover eh, para sacar los trenes que están parados y esto obviamente le va a reportar al grupo cirigliano un nuevo paquete de, de subsidios y dinero que, que de, de otra manera no tendría, o sea que el accidente termina beneficiando a estas empresas parásitas porque los gobiernos siguen manteniendo esta configuración de, de concesiones que lo único que hacen, insisto, es privilegiar las ganancias de las empresas y que no tienen en cuenta para nada la necesidad de los trabajadores. Claudio, lo último para cerrar, ¿eh, ¿van a continuar con alguna medida de lucha por este caso? Sí, no descartamos que la semana próxima haya algún, alguna medida, vamos a consultar con nuestros compañeros de, de qué manera continuar, Y hoy, obviamente, cuando se cumplen 36 años del, del golpe militar, vamos a estar marchando a la plaza, vamos a estar con todos los trabajadores que, como nosotros, vienen reclamando no solo por que los trabajadores eh, nos unamos para defender nuestro, nuestros intereses, que también son los de los de los usuarios, como te decía, que somos inmensamente, toda la, mayor, la, la gran mayoría de trabajadores, sí. marchar ahí para exigir la restatización de, de los servicios, para exigir que se vayan las concesiones, juicio y castigo a todos los responsables, que evidentemente todavía están libres, así que eh, seguramente vamos a estar la semana que viene anunciando también qué que medidas vamos a tomar, porque es una empresa, insisto, que no le preocupa en lo más mínimo ni los usuarios ni los trabajadores y a nosotros la verdad que esto no, nos tiene muy preocupados y vamos a seguir con esta pelea hasta el final bueno eh, te agradecemos mucho la comunicación y nos vemos en la plaza bueno gracias a ustedes buenas tardes buenas tardes bueno muy bien habíamos hablado con de la carbonara Claudio de la carbonara delegado del subte que de este compañero que bueno falleció en la actual diligencia exclusivamente responsabilidad de la empresa muy bien Vamos a escuchar un temita musical Y nos vamos a la tanda Yo no lo tenía Oficial, llame el móvil Documentos, por favor A ver, todos contra la pared Rapidito contra la pared Fernández, apúrese 2, 1, 3 un sábado a la noche Tenía plata y hacía calor Me dije viejo aprovecha, es joven Y me fui al cine a ver. que te dé pastilla renomé en eso siento que un señor me llama al de Radio La Colectiva FM 102.5 Construcción Participativa Comunicación Alterativa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 Bueno, volvemos al Palermo de los Simios, segundo bloque. Eh, les recordamos las vías de comunicación que son eh, en Twitter, a, a arroba Palermo Simios, o en Facebook, al Palermo de los Simios, o mandarnos un mail al palermo de los simios, gmail.com. Y si no, pueden chequear el blog, si quieren, www.elpalermo de los simios.blogspot.com. Estamos con Fede, Fede la Máquina Walber en su clásico segmento de entrevista. Fede, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de arte y política. ¿no? Uh -huh. Siempre Me invitamos gusta. a gente que está organizándose en sindicatos, sí. en escuelas, sí. en universidades. Sí. Bueno, pero eh, hoy eh, les traje como invitado a Adrián <risa> Tiscali, eh, <risa> artista, militante de la vida, eh, titiritero. Eh, una, una rama del arte bastante poco... Eh, ...conocida, si uh -huh. quiere, ¿no? Poco explorada, poco explorada. Sí, bueno, y, más, y menos en el ambiente uh -huh. de la política, ¿no? Entonces, eh, yo lo que les propongo es que eh, hablemos de este tema de arte y política... ...pero a través de eh, la presentación de Adrian... ...que eh, viene militando hace mucho tiempo. Uh -huh. eh, bueno, primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. bien Acá ¿sí? estamos. Eh, tratando. Eh, bueno, estamos eh, en una fecha... Eh, importante. Eh, y yo, que ya estoy hablando con él, eh, sé que empezó a militar en los años 70, ¿no? uh -huh. años muy eh, en 70, agitados. Sí, en el 72. Justamente. En el 72. Sí, todavía tenía que venir Perón. Claro. Ah, eh, no había venido todavía a Gaspar Campos. Eh, es más, yo que me acuerdo que cuando vino Perón a Gaspar Campos había que volantear las fábricas, estaba en el PCT, el Partido Socialista de los Trabajadores. Uh -huh. eh, apenas había disuelto el PRT la verdad en el PCT uh -huh. y no había compañeros para, mi, para volantear todas las fábricas y me acuerdo que me dieron un montón de volantes fui a volantear estándar algunas estaciones de trenes solo ¿cuántos sí. años tenía? 14 años <ríe> y me acuerdo que la recomendación es que no volantear cerca de las puertas de la fábrica porque la burocracia te podía romper la cabeza claro fue muy cómico también porque había un mar de volantes de todos los sindicatos nuestros uh -huh. volantes eran un pedo en la tormenta, no claro. quién lo hubiera visto pero me acuerdo que sí, estábamos muy atentos ahí, luchábamos porque Perón volviera a nosotros claro. para uh -huh. que se de una vez por todas ¿no? Decíamos. <risa> que una vez claro, por todas mostrara mostrar mostrar la cara no porque uh -huh. ¿no? acá la gente, digamos, en los momentos que quemaban Perón desapareció ¿no? entonces claro. eh, tenía que estar presente Bueno, y bueno, vinieron los años de la dictadura, que fueron bastante complicados. Eh, vamos a hablar de eso más adelante en el programa. Eh, y bueno, con el retorno a la democracia, ¿no? hubo eh, un clima así como más de, de libertad, de expresión general. Eh, no sé cómo lo, lo viviste vos. Eh, y cómo nació, digamos, ¿no? esta cuestión de, del arte vinculado a la política ¿no? en ese contexto. Bueno, acá hay muchas... Este... Hay mucho de casualidad, ¿no? en realidad está poco el sujeto. Vos pensás que ya en los 70, en el 72, vuelvo cuando tenía 14 años, en las reuniones de equipo, o sea, nosotros éramos una generación de pibes que iba a una reunión de equipo a las 2 de la tarde del sábado y salía a las 9 de la noche de la reunión claro. de equipo. Y se comía todas las notas internacionales, nacionales, sindicales entonces ahí empecé a hacer muchos chistes porque llegaba sí. un momento que empezaba y se reían tanto, los ¿no? chistes que me pidieron que me fuera del partido porque, <risa> no porque tenían algo en contra de mí pero sí. si no, no se terminaba más creo que esa beta quedó toda mi vida, ¿no? que ah. es la de trabajar la ironía en los 90, vuelve en los 80 vuelve la democracia yo vuelvo yo vuelvo porque no hice toda la época la dictadura estuve un poco en cárcel y un poco por ahí experimentando otras sensaciones y... Después de todo un trabajo de reorganización de lo que fue la juventud, movimiento del movimiento al socialismo, todo eso, yo me hice medio viejo. Y tratando de apoyar la fábrica Ford, pensé en organizar un festival de músicos dentro de la fábrica. ¿no? Y así me ligué a un personaje que en vez de hacer música quería ser títeres. Prácticamente entre darle una mano al titiritero, en que en realidad no era titiritero, yo me transformé en el titiritero del grupo. ¿no? Así que empecé a hacer títeres provocando... Una cosa extraña, porque primero la Ford fue desalojada, así que nunca llegué a presentar la obra de Titres en la ocupación de la fábrica, eso fue algo la presenté en un local del partido muy obrero, en bulón. Pero fue lo, lo más importante de, esa, de ese encuentro con el arte fue cuando salí uno de los obreros y me dice, Adrián, qué lindo, esto te hace reír, pero también te hace pensar. Claro. Cosa que... Creo que pocos obreros salían de la reunión de equipo y le decían a un compañero, ah, qué lindo esto me hizo pensar, se iban todos con claro. dudas, normalmente, <risa> claro. porque nosotros trabajamos sobre la duda mucho, claro, ¿no? claro. o sea, queríamos más dudas que, que, que con certezas, esa es sí, otra claro. característica que teníamos en nuestro partido. En una, en una cierta manera, a nosotros nos interesaba más crear dudas en los compañeros, porque por lo menos se le movía el cerebro. Claro, eso es lo que hace que se mueva algo creativo, que claro. la política tiene que tener algo creativo. En vez está la por línea fin. de los que te tiran todo ya digerido, y vos bueno, te va con el discurso, pero claro. las dudas no, no afloran, ¿no? Y bueno, eso me decidió a meterme en política, a tenerme en, en arte, digamos, en títeres, Y bueno, este, tuvimos un, tuve un pequeño camino, que preguntar algo? Sí, eh, que habían conformado un grupo artístico, ¿no? Eh, y contame alguna cosa que hayan hecho así eh, divertida Bueno, una de las cosas primero que yo estaba en una región donde no había t artistas Así que cuando me encuentro el partido estaba lleno de artistas en esa época Estaban titiriteros, eh, músicos, eh, músicos, artistas plásticos Y había un grupo, una célula en particular, que era el Grupo de Producción, en el cual una novedad de toda la izquierda era que permitía trabajar eventos artísticos como militancia. O sea, ese grupo no estaba obligado a vender periódicos, no estaba obligado a volantear, no tenía esas tareas, sino que su tarea era crear eventos artísticos que pudieran tener una influencia, digamos, este, política sensible hacia la, hacia las masas, pero que no fuera una, una publicidad del partido, así que sí. fue una novedad, porque fue además una conquista de los artistas que estuvieron adentro del partido luchando para tener ese espacio. Entonces se formó el famoso grupo Capataco dentro de ese uh -huh. de ese partido, del MAS. ¿De dónde viene ese nombre Capataco? Capataco es el colectivo de arte participativo Tarifa Común. Tarifa Común. No. <risa> Que a la vez se asimilaba a Espartaco, ¿no? Oh. Que era la rebelión de los esclavos, claro. así que tenía una linda connotación. El Capataco era muy avanzado, para mí era una de las experiencias más avanzadas de arte y política que hay acá, porque si bien eh, los artistas tienen un, un perfil muy egocéntrico, a pesar de que sean socialistas, o con, uh -huh. porque siempre el eje es, es su actividad, en vez el que el, el, el Capataco, a pesar de todo, Ponía un, un plan político adelante ¿no? A claro. pesar de todo ¿no? Aunque si él no era estructurado Al modo común de los marxistas ¿no? que, uh -huh. sé yo, que vos vas ahí Firmas el petitorio, cotizas Entonces eh, Era interesante porque el Capataco Empieza a producir también una idea Que, que es anticapitalista en el arte Que era el, el Destruir la cadena de producción Artística capitalística uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? ...en el arte o en cualquier otra cosa... ...uno produce, distribuye y consuma... ...o sea que en el arte también... ...está el productor, claro. el distribuidor y el consumidor... ...entonces nosotros proponíamos... ...que el, el productor y el consumidor... ...fuera el mismo sujeto... Claro. ...y eso solo se podía hacer en grandes eventos artísticos... ...que solo podía hacer con la participación de la gente... ...porque claro. es el consumidor la gente... Uh -huh. ...entonces... Eh, ese, ...ese grupo tomaba una cuestión... ...en la cual ninguno personalmente... ...se podía apoderar de la obra y que ninguno podía pagarle, ninguno podía venderle, sería un, era un problema, porque, digamos, era una concepción que, que los, los desubicaba. Hoy con el uh -huh. tiempo hay gente que quisiera comprarse el archivo del Capataco claro. y eh, crea un problema, porque es un archivo de alto nivel artístico, pero a la vez no, no hay un propietario que lo pueda vender y nadie que esté de acuerdo. Entonces hay un tesoro de, de arte que no se puede comprar ni vender todavía. Uh -huh. Y en ese contexto vos armabas algunos títeres, ¿no? Sí, bueno, había, había de todo. En el Capataco había titiriteros, teatrantes, eh, algunos músicos y sobre todo artistas plásticos. Estaban algunos muy conocidos, Coco Bedoya, May, Sanjurjo. O sea, van todos presos ahora. <risa> <risa> los echan los de los claro. puestos de trabajo. Claro. Bueno. Y sí, yo, yo hacía los titres, el problema fue que además el capataco en un momento tuvo un, una, un trabajo de apertura hacia los grupos que surgían en los 80, ¿no? entonces eh, eh, surgió otras variantes, mismo en el MAS estaba el movimiento marginal que decía que, que los marginales eran el cabo de cultivo del fascismo, entonces... Estos compañeros se dedicaron a ser los mejores marginales que hubiera Pero siempre con la idea de evitar de que la derecha pudiera entrar en ciertas cosas Seguramente que entre esas, en esas relaciones estaban los anarquicos, los anarcos de la biblioteca acá Que están aquí cerca, en crespo Me parece que en Ramírez de Velasco había una, una biblioteca anarquista Y uno de los hechos que nosotros hemos producido, que yo creo que ha hecho historia, fue la, la marcha pagana, que fue la primera marcha así contra, por la separación de la Iglesia y el Estado. Uh -huh. Sin, eh, esa fue una algo que terminó con detenciones, ¿no? Había escuchado. Sí, terminó con detenciones y también fue la madre de la marcha contra el Papa cuando vino el Papa al año siguiente. Ah, Además, ah, eso es una cosa que dejó el precedente de que ya es como que había un ejercicio de un año antes. Pero, bueno. pero la marcha pagana fue un laburo colectivo. Vinieron los marginales que tenían una M de, como máscara en la frente. Y, o sea, tenías que ver las formaciones, eran muy... Y teníamos hecho, habíamos hecho, producido el, un títere que era una monja, toda desnuda, con sus este, medias largas, negras, y solamente la cufia de monja como sí. identificatorio, ¿no? con unas tetas enormes, con un velo negro. Y un muchacho, me acuerdo, Gustavo, que andaba en zancos, uno de los primeros zanquistas que encontrábamos, que le tenía hecha se había hecho una especie de era un fauno prácticamente sí. tenía una máscara de, un de sátiro o sea, más un, las piernas de cabra no y una linda poronga mira, enorme la poronga herencia, sátiro. una melodía <risa> del mediodía <risa> y, y la escena era de que la monja le escapaba pero se le quedaba cerca entonces él la acosaba y ella jugueteaba no y este estaba este quiero y no puedo con la monja que empezó a, a acompañar la marcha a, por esta famosa marcha entre anarquistas, pero bueno, en pleno 85, 86, ¿no? que había tanta explosión democrática, claro. llegó la policía, claro. frenó la marcha y bueno, después de algunos eh, diálogos con ellos, fue imposible porque gobernó... <risa> una marcha anarquista es muy difícil de <risa> uniformar, ¿no? claro. Decirle, Muchas, estamos hablando con ellos, no fue posible, <risa> así que largaron la represión. Y se llevaron secuestrada como a la monja. La policía oh. subió al patrullero la monja. Una monja que era más grande que la parte de atrás del patrullero, así que las piernas, las tetas, todos salían por las ventanas, era un lío Y la llevaron detenida a la monja y algunos detenidos. Claro. Y claramente que la monja era el el delito, ¿no? O sea, claro. era pornográfico por la claro, calle. La pornografía en la calle. Imagina un titular de crónica, ¿no? Eh, represión de una manifestación. <risa> un títere de preso. <risa> un títere de preso Sí, no hubo, no hubo por suerte heridos, pero bueno. y eso... la monja? La, la monja, monja nunca bien. la hemos recuperado. Ah, no, mira, no entonces... Yo creo que algún Desaparecía en democracia. Algún juez bastardo de esa época se la ha llevado a su, ca a su casa. A su, country, a su country club. Yo me imagino, ¿no? En las cajas esas donde archivan todo, en la justicia, ¿no? Las pruebas que quedan archivadas claro. por año. No sé dónde tendrán ese... Claro, la La esa, teta de espuma. puma Che, Adrián, eh, ¿estuviste en Italia también, no? Sí, estuve. Eh, ¿Y estuviste haciendo también algunas cosas vinculadas a arte y política ya Estuve, eh, sí. Bueno, en Italia, digamos, eh, sabes, en, en el MAS al final uno se dedicaba a tratar de influir a, a través de, no solamente las ideas, sino también a través de la postura ética, ¿no? de la cómo se presentaba. Entonces, en un momento en Italia que todo el mundo se lamentaba de Berlusconi, pero nadie... nadie hacía nada o sea es muy fácil allá es muy muy popular decir cualquier cosa de Berlusconi pero el salir a la calle y enfrentarlo en la calle con una cierta continuidad no... es bastante digamos esclavizado de los llamamientos sindicales la oposición y... pero un grupo que había roto esa, esa costumbre el Partido Comunista del Laboratorio un grupo trotskista que había ahí que habían roto con no se había presente estaba dentro de lo, del ámbito de la izquierda pero cuando hicieron el gobierno de centro izquierda ellos se retiraron porque no entraban en, en un gobierno capitalista a gobernar claro. y vino Bush eh, entonces el gobierno este de izquierda mantuvo no mantuvo ninguna promesa o sea si bien se apoyó al movimiento pacifista mantuvo el presupuesto y la misión en Afganistán creando eh, grandes espacios para estos grupos y también entonces me incorporé a este grupo y produje me puse desde la parte de artista a colaborar a darle también visibilidad porque allá la visibilidad es bastante relativa a los grupos claro. nadie grita en las manifestaciones gritan gritan muy poco se hacen se hacen notar bastante poco no, claro. no tienen No hay títeres de monja. No hay títeres de monja, pero sí hice la mortadela. ¿no? Ah, que el gobierno, el, el primer ministro Prodi, que era de la zona de Bolonia, donde se fabrica la mortadela, le dicen el mortadela. Entonces el mortadela. hemos hecho, hecho un títere bifaz, que de un lado era la muerte y del otro lado era este Prodi, ¿no? Con, con toda la cara hecha con mortadelas grandes, no, entonces toda su cara era una mortadela con cara de, de Prodi muy bien hecho salió así que era estaba... para comerle sí era para comerle toda comer, todo. <risa> comer de todo <risa> se lo querían comer todo no. igualmente se lo querían comer de verdad se lo querían comer de verdad y entonces era la morta y cuando se giraba de la no aparece ah, este prodi de... creando buen buen espectáculo no la gente de... buena recepción tuvo sí, sí sí Adrián con respecto a eso te quería preguntar ahora ¿estás preparando algún alguna movida de títeres eh no, que tenga acto... que ver con la coyuntura? Bueno, Bueno, yo he vuelto hace poco. Digamos que si, si hablamos un poco acá de titres, yo he vuelto en el 2002. Oh, bueno, ¿qué, a, a, ¿qué titres harías ahora? Y hasta... Yo había pensado en el macristina. El macristina. <ríe> el Ma Ay, me Monstruo me de dos cabezas. <ríe> Eh, estaba Realmente la última cosa que me era ocurrido era este encuentro, ¿no? Ver eh, así, onomatopégico, digamos, no, no sé sabes. cómo decir. El Macristina, sí. en se veía hay, hay dos cosas en las que trabajaría, ¿no? El Macristina y la, y la fraccional... Y la la fraccional... ¿Cómo es? La dispersión de la izquierda en fracciones... Eh, en fracciones, ¿no? La... La, la poca creo que serían los dos puntos de, de trabajar acá ¿no? el sí. fraccionalismo en lo que es en, el, en la izquierda a pesar de que se hacen frentes son frentes fraccionados no porque se odian entre ellos pero claro. están diciendo a ver quién es el que más aparece se parece un poco a las experiencias del Frente de Pueblo con bueno, el más y el PC también ¿no? En el que Bien. cada uno o sea nunca hubo un intento de hacer un frente para unificar las fuerzas revolucionarias siempre hay un intento de, de hacer un frente para ver cómo a uno aparece más que el otro y ser el imán de la de la gente yo creo que acá habría que trabajar eso y el Macristina porque creo que el juego del, del tener un opositor con el que te llevas bien y del todo no te va a venir en contra es lo que se está produciendo claro. ¿no? o sea acá queda cómodo para Cristina que se critique a Macri y a Macri cada tanto le queda cómodo que esté Cristina para pasarle la pelota entonces hay como una pelota volente que todo el mundo se la pasa y nadie es el propietario tal ¿no? cual, tal, tal cual. Bueno, y estuviste... Empezaste a volver en el 2002, te estabas diciendo. Sí. Eh, te, te llamó, digamos, todo lo que estaba pasando. Claro, y digamos que... En el 2001, cuando sucedieron los eventos en Italia, se habló mucho de eso. Todo el mundo me daba el más sentido pésame. <risa> <risa> claro, estaban matando gente, entonces les claro. expliqué que que sí estaban matando gente pero que todo el menemismo había matado una cantidad de ancianos pensionados jubilados niños gatillos fácil todo claro. que le digo que estos muertos finalmente eran para para un proceso de liberación y no para un proceso ¿no? de, de, afianza, de afianzamiento claro, sí, sí. de una situación opresiva. que El hecho acá también se vino en general hoy hoy en día los cuando se llega el 20 de diciembre el 19, se habla de las tragedias como coincidieron como con la semana trágica también que sí son Es, es lamentable sí. la cantidad de muertos pero eran muertos que estaban luchando no no no fueron no fue un, un holocausto además ¿cómo? yo le diría a todo el mundo o sea por más o sea cualquiera que tenga un pensamiento de izquierda y quiera una revolución no piensa el che guevara diga bueno tienen que pensar de que es una lucha a muerte no o sea no conozco ninguna de las revoluciones que la izquierda reivindica en la que no haya habido muertos necesariamente claro ¿no? porque es así es, son las fuerzas sociales que se oponen Hay, sí, una, el... hay una frase que dice que no se le puede pedir al capitalismo que se suicide claro. ¿no? Claro. O salimos a matarlo o... claro, claro. Y nada, sí. entonces en el 2001, en 2002 vine a febrero no, Apenas uh -huh. sucedieron los eventos Vine realmente a, a ver en el lugar que lo que sucedió Y creí que era el momento oportuno para crear un puente entre la experiencia de los 80 que De la parte positiva del trabajo de los 80 con las nuevas generaciones que salían a romper y que seguramente más en esta época en que el arte está más difundido la producción artística creció mucho en la juventud cualquiera tiene un grupo de música cualquiera pinta cualquiera tititres o sea hay mucha producción pensé que era bueno de crear eh, crear este puente así que sí formé un grupo en ese momento fue un grupo solo de titiriteros eh, pero estaban Eh, en el frente me acuerdo que hubo Argentina Arde, en el cual se reunieron uh -huh. todos en asambleas, mismo este lugar funcionaba Indimedia que estaba y... entonces, digamos, vinieron fraccionados por, por, por, por, por, eh, por digamos, por tipo de de tipo de producción, o sea, estaban los artistas plásticos por un lado, los titiriteros por otro no como el Capataca, que era una Capataco un que era una sola organización, pero digamos que todo resucitó, ¿no? pero me pareció que la diferencia de los títeres había estado olvidada así que hicimos la famosa muerte con un piquetero y un palestino que evitaba que, evitaba que el guadañazo le cortara la cabeza entonces proponíamos a partir de esta acción que la, que la lucha de los palestinos como la lucha de los piqueteros en Argentina era la misma lucha contra el mismo sujeto que era la muerte que podía ser representante del capitalismo así que se encontraban todos en el mismo terreno de batalla aunque estuvieran a miles y miles de kilómetros de distancia es como un leitmotiv ¿no? en tu obra La Muerte yo me acuerdo de La, de la Muerte que lloraba me acuerdo de ese, de sí, ese, de ese la, número sí, ¿Eh? yo soy por hacerme amigo de la muerte, porque Muy ya bien. que debo convivir con ella tanto sí. pensá que es, vengo del 70, 75 a nosotros nos venían a amenazar con las pistolas en la puerta del colegio sí. y nosotros no es que no íbamos más al colegio, al día siguiente íbamos al colegio con 20 personas más que ellas y los sí. enfrentábamos ¿no? Tal es. así que digamos, también hablemos hablando del 76 y todo eso eh, acá hay otro delito de lesa humanidad al cual no se habla mucho o se habla bastante poco, que es la masacre de la AAA que hizo sí. en los años precedentes Y por más que no me quieran decir que no, sonó el escarmiento como prometió Perón, ¿no? Claro, sí, sí, Así sí, exactamente. Que no, me, no me quiero quedar callado, pero si algo... A, a mí cuando me enfrentaron los peronistas en, en un bar el otro día, estábamos medio picantes todos, le digo, mirá, a mí, ¿a vos qué te trajo el Perón? A mí hablaba de Perón y no lo había con, ni siquiera visto en facha pero yo le decía a mí me trajo la triple A López Rega, Burocracia, Arruchi y todas estas personas le digo, así que yo lo que viví es la persecución gracias al Perónimo, no la liberación sí. bueno, Adeli, disculpa el tiempo de la red es sí, tirano, eh, tirano. Eh, la verdad un placer escuchar eh, toda tu experiencia eh, Pero bueno, te, seguramente te vamos a estar convocando para alguna otra cosa más, ¿no? Me parece sí. que estaría no, bueno. sí Próximamente empezaremos a hacer titres y estas cosas. Estoy recién llegado ahora y hay que organizarse los espacios, pero cuando apenas haya un espacio, va a haber un, un, una producción, vamos a convocar. Así que convocaremos por radio, por todo. Dale, Sanos bueno. sí. y... Genial. Contame. Bueno, vamos a ¿Sí? que elegiste vos. ¿no? <ríe> sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y amigos <ríe> anécdota del tema, Bueno, yo tenía 11 años ¿no? y escuché, escuché el extraño del pelo largo y dije, voy a hacer el extraño del pelo largo. No me corté más el pelo desde esa época. Y para los que no conocen a Adrián, tiene pelo largo, claro sí. Es más, me hicieron una película ahí en Italia, casi biográfica, y cuando me preguntaron qué música le pondría, yo le dije, Pica, pícaro, ¿no? Como dije, yo el extraño del pelo largo quedó el nombre a la película que se presentó en el festival de San Pietroburgo en Mancú, no, oficialmente en el festival y todo muy buena opa, película opa. pero bueno sí el extraño pelo largo quizás no no parece rebelde en eso pero él es, fue el, el primer engendro de rebeldía en mí ¿no? está muy bien que... por algún lado se empieza ya está, que está sí, el extraño pelo largo nos vemos <risa> Akkor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 verdadero entre las cinco y las siete cada día ves a un compañero caer no pueden cambiar lo que pasó el compañero cae y ni la mueca de dolor se le puede apagar ni el nombre o rostro o sueños por los que el compañero cortaba la tristeza con su tijera de oro separaba a la orilla de un hombre o una mujer le juntaba todo el sufrimiento para sentarlo en su corazón debajito de un árbol el mundo llora pidiendo comida tanto dolor tiene en la boca es dolor que necesita porvenir. el compañero cambiaba al mundo y le ponía pañales de horizonte Ahora lo es morir cada día, pensás que así vive, que anda arrastrando un pedazo de cielo con las sombras del alba, donde entre las cinco y las siete cada día vuelve a caer tapado de infinito. Bueno, volvemos al tercer bloque del Palermo de los Simios. Habíamos escuchado a Juan Gelman. Eh, eh, el infierno verdadero de Juan Helman. Eh, ¿Tenemos mensajes ahí? Tenemos, Tenemos saludos. Mensajes. Sí, Juan Miguel pasa la data por Twitter eh, de cómo escuchar la radio, el programa, si tenés Linux. Así que los que están por Twitter... Copense y escuchenlo por ahí. Uh -huh. eh, Alejandro Berkovich nos, la bestia. nos la bestia Berkovich manda saludos, nos dice que nos está escuchando. Katia Hoy perdón. también, ah, dale. no ¿Más? digo ya, ni nos acordamos de la cara de Alejandro Berkovich, no, ¿Y ¿cuándo va a aparecer? venir Ale? ¿No? Eh, que Ale, volvés, sí. Pasate un ratito a saludar hoy. Matías Covey nos saluda, Matías compañero Covey mío de trabajo. Matías escuchando. Lo... Y Alejandro Rasco, van está escuchando. Y Fabiana Álvarez cuenta que, bueno, no hoy, pero que va a intentar escucharnos cuando pueda ahora que sabe el horario. Parece que no estábamos publicando los horarios a partir de ahora. Mira qué bien, mira Lo qué bien. mejor. Bueno, yo tengo que pasar una data. No sé si hay más mensajes, pero voy a pasar una data que me dijo una compañera oyente, eh, eh, eh, firme del, del Palermo de los Simios, mi compañera Ingrid. Aquí nos mandó una data que va a haber mañana, una actividad eh, de los docentes del Distrito quinto de Parque Patricios, va a haber una radio abierta y muestra fotográfica. Eh, el domingo 25 de marzo, a partir de las 15, en Parque Patricios, eh, bueno, es por este tema de los cierres de cursos de Macri. De Macri la, el sábado pasado. Claro, eh, dicen hay un petitorio que está siendo, circulando que pide la derogación del, decreso, del decreto 1990, ningún cierre de curso y más presupuesto educativo. Así que domingo 25 de marzo a partir de las 15 en Parque Patricios. Ah, eh, eh. Bueno, vamos a empezar con el tema que nos convoca que es el 24 de marzo, no 36 años del comienzo del eh, el proceso de regresión nacional, el golpe de 36 eh, y también Eh, digamos, todo lo que pasó, que, nos, que está hoy en día en boga la discusión sobre los derechos humanos, habíamos hablado un poco, poco al principio de los espacios para memoria. Básicamente, lo que se conmemora fue el comienzo de este, de este proceso que, como decía también recién nuestro entrevistado, eh, no empezó el 24 de marzo el terrorismo de Estado eh, ni el proceso de eh, desaparición, asesinato y detención de los luchadores sociales eh, que en esa época, en los años 70, pedían, entre otras cosas, una vida mejor, que sé yo. Estaba el que pedía la patria socialista, el tal que pedía la Revolución Socialista Internacional. El boleto estudiantil. Pero en general, claro, las luchas eran por eh, un, un mundo mejor. Esto comienza con la la Vuelta de Perón, la AAA, López Rega. Ya en el año 75 eh, habían el, el ejército había comenzado una represión importante uh -huh. en. Sobre todo en Tucumán, donde estaba el monte liberado por el ERP. Sí. Y ahí ya ya se, había... se había firmado la creación de la AAA. Claro. Ya, ya se contaba institucionalmente con una fuerza parapolicial para detener, asesinar y torturar a militantes no adictos al, al régimen, digamos. Y ya había ocurrido también la masacre de Trelew. Entre otras cosas, ya estaba ocurriendo algo en el país. Y el 24 de marzo fue simplemente la concreción de lo que después sería el plan sistemático de eh, represión, detención y también de una serie de medidas económicas y políticas que devinieron en lo que fue después no solamente todo el proceso de organización nacional, sino el la, pequeño paso del radicalismo de Alfonsín y sus leyes de obediencia de, de vida y punto final. y el menemismo que, gracias a que se aniquiló, a un montón de. una vanguardia luchadora y una generación entera que luchaba por. Un Mundo Mejor le permitió la entrega de recursos y todo lo que sabemos después Agui, querías sí. contar. No, iba a mencionar que en realidad lo que tiene de eh, si, si bien no estamos conmemorando absolutamente nada eh, lo que pasó hace 36 años fue el último golpe institucional por parte de las Fuerzas Armadas sabemos que no es lo mismo una toma de poder por parte de un sujeto, miembro de las Fuerzas Militares que, que las tres armas se pusieran de acuerdo institucionalmente claro. eh, tomen el poder y y digamos, todas las funciones que les corresponden a los tres poderes, Ejecutivo, eh, Parlamentario y Judicial, en este caso quedó por completo en manos de las Fuerzas Armadas. En la historia de la Argentina hubo solamente dos, eh, y este fue el último y el más eh, sangriento de todos. digamos uh -huh. Si bien tiene mucho que ver con lo que venía pasando antes, no es menor que haya sido institucional. Respect, no, en comparación también. con lo que sucedió en otros países. Sí, a mí me gustaría agregar dos cosas en, en ese sentido. Primero, perdón, Federico estaba pidiendo la palabra, pero me, me comió la ansiedad. No, está muy bien. Eh, no, Sabemos quería que remarcar que, que... que en Puan y es muy común esto. Fue un golpe cívico, pinditar. Claro. O sea, que lo que implica una legitimidad de parte de la sociedad y además estaba enmarcado en un plan sistemático en toda América Latina, lo que mm -hmm. se conoció después como el eh, plan, plan Cóndor. Cóndor. Uh -huh. ¿no? eso más que nada me, me gustaría aclarar antes de que Federico tomara la palabra iba a decir exactamente lo mismo claro. pero me parece que podemos pasar a hablar un poco también de, de el contexto el, el político digamos no que generó esto no porque uh -huh. estamos hablando de una situación que ya venía de varios años anteriores en la cual eh, los trabajadores no y, y en realidad muchos sectores de, populares ...se venían eh, organizando con fuerza... ...en contra de la anterior dictadura... ...¿sí? Uh -huh. eh, podemos hablar del 69, el Cordobazo... Sí. ...hubo muchos episodios... Uh -huh. ...donde eh, realmente... La, ...hubo una explosión... en ...la participación política... Eh, ...de, de, de la, la sociedad argentina... ...que... Eh, ...terminó disparando... Eh, ...esta necesidad de, de, del régimen... Eh, de, ...de ponerle un final... ...digamos, ¿no?... Eh, Y también eh, hubo motivos económicos por los cuales eh, este golpe fue pertrechado para poder eh, generar una serie de reformas, eh, un cambio de, de, de funcionamiento del sistema del país eh, que requirió una intervención eh, de ese tipo. Pero eso lo vamos a hablar eh, más adelante en, la, en nuestra querida sección de Economía para Simios. Muy bien, Tenemos Muy bien un audio. vamos un audio y no, ya que estamos hablando de colaboradores de la dictadura no hay que olvidarse de la querida Iglesia Católica el partido político más viejo de la historia de la humanidad que bendijo, ayudó y colaboró en todo lo que fue la represión el asesinato, la legitimación y por supuesto las torturas así que este, es este audio que vamos a escuchar se lo vamos a dedicar a la Iglesia Católica Cuando el peligro acecha hay que esperar pacientemente el momento de actuar ...para no errar el disparo. Saber esperar es saber luchar. Argentinos, a vencer. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Comunica a la población que a partir de la fecha ...el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar.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 Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. En esta casita, sencilla Silla, habitaba un matrimonio de aproximadamente 30 años de edad. Él respondía al nombre de Cacho y trabajaba aparentemente de mecánico. El Caxilla, maestra daba clases particulares a los chicos del barrio. Tenían un bebé de nueve meses de edad, llamado Carlitos. Aquí se nos dice que se ha descubierto un refugio de subversivos. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, Fue llevada al plano de la ejecución con una mesura. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Responsabilidad. Pero mientras sea desaparecido, no, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. El muerto en vivo, está desaparecido. Firmeza y equilibrio. En los altillos de la casa de oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada, sobre una colchoneta, entre medio de muchas otras personas, estaba Cecilia Inés Cabelos, tenía 16 años de edad, la habían encapuchado y sus manos estaban engrilladas. Cecilia Inesca Cabelos permanece hoy en situación de desaparecida. Que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. opina el ministro de Bienestar Social. ¿Qué este, estrato social provendrían los este, adolescentes drogadictos? Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de, de pensamiento puede motivar estas desviaciones. de comandante en jefe del ejército y junto a mis pares de la armada y la fuerza aérea me tocó conducir la ofensiva militar contra la subversión una decidida actitud militar en la acción contra el terrorismo fue clave de la derrota de sus organizaciones un país que se debatía en el caos y que hoy entregamos en orden. un país que se debatía en la anarquía y hoy entregamos con autoridad Un país que se debatía en el estancamiento y hoy entregamos el creciente progreso. Un país que se debatía en la violencia y hoy entregamos en paz. Una paz fecunda. Una paz que merezca ser vivida. Estoy orgulloso de haber conducido a través de la presidencia los destinos de paz. Bueno, eh, estuvimos escuchando un poco lo que fue el constructo discursivo, digamos, lo que se enunciaba en los momentos previos y durante la dictadura. Eh, otras cosas, ah, yo quisiera decir que es muy interesante o llamativo o hasta eh, tiene grados de ironía triste que el concepto de desaparecidos lo haya instalado el mismísimo, el mismísima dictadura. sí, pero además no es, y yo creo que no es ironía, y en cuanto al digo, es hasta. lo de Videla, el, el ya famoso discurso, es un cinismo atroz. Después mm. escuchábamos al, si no me equivoco, el ministro de bienestar, que sí. decía el exceso de pensamiento. Sí. También es un cinismo. Lo que hoy nos puede hasta parecer es casi ridículo. Mm. fue parte del plan sistemático. De, para perpetrar un genocidio ¿no? Sí. que no solamente se, se hizo ni se realiza en estos momentos quizá en otra parte del mundo también eh, de, matando personas y de, haciéndolas desaparecer sino eliminando rastros de la cultura y rastros de la, de la historia ya sea simbólicamente y en, en otros niveles claro, como, es que en realidad serían como las dos partes primero está eh, el, el recurso es el aniquilamiento material para después pasar al, al aniquilamiento más simbólico que es en lo que deriva, digo, mm -hmm. no te metas, etcétera, varios que, que ah. vivimos aún hoy. Muy bien, bueno, eh, y también digamos, la pata económica que fue también un importante, quizás las consecuencias más eh, que se pueden seguir viendo hasta hoy con más sensibilidad fue la política económica de la dictadura y... Y sus eh, representantes civiles, ¿no? Como nuestro querido de eh, Martínez de O. Bueno, para Exacto. ello tenemos a nuestro experto a Nico, Nico Lyon, según de qué lado de, de, de la Babylon te encuentres. Te encuentres. <risa> <risa> <risa> Depende de qué lado de Babylon estés. Eh, así que, bueno, Nico, te dejo la palabra. Economía para Simios, edición especial, edición 24, especial de marzo. 24 de marzo. Como bien decía Fede, digamos, lo, lo... cuando se da el golpe militar, digamos, se venía de una situación social eh, muy callada, digamos, que había empezado ...con las protestas de las últimas dictaduras... fue el cordobazo, el Liborazo, digamos, el rosariazo... ...donde la clase trabajadora argentina... Eh, ...se organizaba, digamos, cada vez más... Eh, ...existían muchos sindicatos... Eh, ...clasistas, digamos, de, de base... ...y eso permitió, digamos... En, ...en esa década, en esas décadas de lucha... ...digamos, de, de dictaduras continuas... Y, ...y vuelta de democracia y vuelta de dictadura... ...las condiciones de vida de la clase trabajadora... ...iban creciendo, digamos, fuertemente... ...y en el momento previo del golpe cuando en el 73, digamos, 74, lo que sería el, el gobierno de Campo, digamos, el regreso de Perón, eh, si uno mira la participación de los salarios en el PBI nacional, esto es decir, de todo lo que se produce en un país en un año, cuánto se llevan los trabajadores y cuánto se lleva el resto de la gente, está aproximadamente un 50%. O sea, de lo que, produce, lo que producía Argentina 73, un 50% se lo llevaban los trabajadores. Que era una conquista que habían logrado a través de, de años y años de lucha y de, de organización. Y una de las consecuencias más nefastas que deja, por ejemplo, la, la dictadura es una redistribución del ingreso, digamos, desde la clase trabajadora hacia la clase capitalista. Cuando termina la dictadura, este 50 y 50 pasó a ser un 30% para los trabajadores y un 70% para los capitalistas. Y esto no es algo que, que no está pensado o que no, no está dicho, digamos, en el en el discurso de, de Martínez de Oz, cuando asume. Eh, él dice, por ejemplo. El, Se, se venía de un contexto muy inflacionario también, digamos. Siempre cuando hay disputas políticas salariales hay, y hay inflación, hemos se le echa la culpa justamente a la inflación a, a, al aumento constante de los salarios. Uh -huh. Y Martínez León decía cuando asumía que en cuanto a la política salarial, en una etapa inflacionaria, en un contexto de programa de contención a la inflación, no es factible que puedan tener vigencia las condiciones ideales de libre contratación entre la parte obrera y la empresarial para la fijación al nivel de contratos. Entonces debe suspenderse toda actividad de negociación salarial entre los sindicatos y los empresarios, así como todo proceso de reajuste automático de salarios de acuerdo a los índices preestablecidos. Será el Estado el que establecerá periódicamente el aumento que deberán tener los salarios teniendo en cuenta el, la elevación del costo de vida. Uh -huh. o Se Martín no hace el discurso dice va a ser el Estado el que va a fijar las condiciones de cuánto aumentó el salario y si analizamos los números después vemos cómo la fijó, digamos. Vemos que le sacó del 50% que tenían al 30%. Y fijar los, fijar los salarios a esos niveles requería necesariamente... Claro, palo. Palo, exactamente. La única forma, de, en un momento en que está muy organizada claro. la clase trabajadora, no es que libremente dice, ah, bueno, está ahí en lo fija del Estado. No. Ah, cantaron, cantaron pris, no. claro. Claro. claro. Y algún... eliminar sí. las mínimas garantías civiles tiene que ver un poco con eso. Digo. Exacto, y de hecho, los, los, los trabajadores desaparecidos, digamos, donde hay más trabajadores desaparecidos, son donde está más organizados. No uh -huh. sé, dentro de Mercedes Benz, por ejemplo, la propia Mercedes Benz señalaba quiénes eran los líderes gremiales para que desaparezcan, lo que fue el eje de Villa Constitución, que era un eje metalúrgico muy fuerte, ya los sindicatos metalúrgicos, digamos, eran elegidos, no, no desaparecían, digamos, a, a cualquier trabajador, sino que estaban organizados y en donde más organizados estaban. Sí, digamos. y donde, perdón, donde nuevo, de nuevo contaban con la complicidad civil. Exacto, ah, bueno. claro, en el caso de Mercedes era la propia empresa la que decía, bueno, mira, este... Este delegado también o sea, está rompiendo las pelotas, chupalo. Pasaban las listas yo tengo una de los delegados de cada una de las seccionales. Entonces la teoría de los dos demonios de sábado no es cierta. Vos sabés que habría que ponerla en discusión. Que no. Vos sabés que, porque si vos me decís que hacían desaparecer a trabajadores organizados, que tenían armas también, esos trabajadores organizados, todos. Exceso, pero de, pensamiento, no, vos, exceso, exceso de, de pensamiento. que revisar Después de de tomar un cafecito con Videla y con Borges. Eh. Ahí en los primeros días de marzo se ve que sí, sí, eh, se hubo un convencimiento interesante. Ah, bueno, bueno. Y otra, otra esa, esta una consecuencia económica grave que quedó fue esta redistribución del ingreso, digamos, dentro del país, desde los trabajadores hacia los capitalistas. Pero también existió una redistribución del ingreso, un giro de ingresos, digamos, desde Argentina hacia el exterior. y uh -huh. eh, en una entrega de lo que era el patrimonio nacional, digamos. Y esto fue posible por un contexto internacional en el cual Estados Unidos... Eh, Había bajado mucho las, las tasas de interés, había muchos dólares dando vuelta por el mundo, digamos. Uh -huh. Cuando hay muchos dólares dando vuelta por el mundo, eh, las potencias imperialistas tienen que las agarre a alguien, digamos, y que para, para qué sirve. Tiene que ser con el medio mundo a agarrar dólares. A, agarrar, claro, no, a, a repartir dólares ah. y hacerlos trabajar en algún lado que no sea Estados Unidos porque ahí no, no funciona, digamos. Entonces, uh -huh. en el caso de Argentina, las consecuencias, una de las consecuencias que, que tuvo el gobierno Martínez de Vos fue bajar digamos, la, la, las condiciones para que entren dólares, podían entrar dólares muy fácilmente al país, y existía lo que en Argentina, digamos, cómo se hacían, cómo se trabajaban esos dólares financieramente, existía lo que era la tablita cambiaria, digamos. Uh -huh. Entonces, el gobierno te decía eh, fecha por fecha cuánto iba a de, devaluar el dólar, entonces vos qué hacías, si vos eras, tenías la posibilidad, entrabas dólares al país, los hacías trabajar, los ponías en un plazo fijo, por ejemplo, hasta tal fecha, hasta el 23 de de septiembre porque el 24 de septiembre Entonces, yo ponía dólares el 24 de septiembre convierto los pesos con toda la ganancia que tuve por tasa de interés a dólares los saco del país devalúo los meto y ya tengo más pesos de vuelta claro. y ahí los pongo de vuelta a trabajar hasta y eso el Estado ya te garantizaba te decía en tal fecha en tal fecha va a ser va a cambiar el, este nivel de dólares y de ese modo los beneficiarios se, se benefician fuertemente y se generaron muchas deudas ¿no? y se generaron muchas deudas Se generó mucha deuda, digamos, eh, a, a, a privada, y esa deuda privada, el gran Felipe Cavallo, lamentablemente Cordobés como nosotros, en el año 1982. Casa <risa> de Palermo. No, no, no. no todos somos cordobeses. En el año 1982 <risa> dijo, esa deuda que es de los privados, pasa a ser deuda pública. Y ese fue el, el último, el último golpe que nos dio la dictadura militar. Muy bien, bueno. Eh, quizás retomemos algo de esto después porque vamos a hablar de los derechos humanos en la actualidad. Pero ahora vamos una tanda Y seguimos con el Palermo de los simios Aviador Que vuelas En los infinitos Tal vez tú Conozcas Lo que estoy buscando Es el nido dulce De Andrea y Fernando Porque se perdieron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 Todos los miércoles de 22 a 24 por la colectiva Vamos a hacer una banda Sebastián va a tocar la guitarra eléctrica Todos los miércoles de 22 a 0 horas No Para me gusta No se puede mostrar no, 22 a no. 0 horas qué está pasando acá? qué relajo es este? ¿Eh? ¿Tan combate El combate contra el pichiquite cuando se comprende El valor de Que ya todo convergía a esto Todos los miércoles de 22 a 24 por la colectiva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 Eso. Escucha tercer piso al fondo. Tercer piso al fondo, sábados 16 a 14. <risa> Te <doy la> <risa> tercer piso al fondo, programa de la agencia de comunicación Rodolfo <risa> Walsh Esto de trabajar sin guión no se puede. Escucha tercer piso al fondo. Sábado 14 a 16. Programa de la agencia de comunicación Rodolfo Robol. linda lindo así, está bien? No. <risa> Oh, sí. Tercer piso del fondo del programa de la agencia de comunicación Rodolfo Walsh, sábados de 14 a 16 por la colectiva. En el 102.5 MHz, la colectiva.com.ar. Bueno, vale, vamos, Radio La Colectiva. FM102.5. Construcción participativa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 Bueno, volvemos al Palermo de los Simios eh, Último bloque ya Estamos casi corriendo con el tiempo para abarcar sobre todo Vamos a leer algunos saludos eh, Adriana García nos manda eh, un, en, Por Facebook Si vimos las tapas de Clarín La Nación Vimos la tapa de Clarín que a 36 años del golpe Mantienen el silencio y ocultamiento de la memoria histórica Siempre los escucho, besos a todos Hoy le comentaba a los chicos Que Clarín solamente habla del informe Rattenbach De la, de la, de la, de la, de la guerra de Malvinas Y del, del golpe la electoral no dice nada salvo en la página 28 donde habla de la marcha principal que viene a ser la de las 6 de la tarde ah, miramos nada de la marcha de memoria de verdad justicia Gustavo Benítez nos dice que muy bueno el editorial sobre la dictadura dos cositas, uno a nivel internacional Estados Unidos y su política por cerrar periodo abierto por la revolución cubana como una de las de las eh, causas o digamos una de las antecedentes y después internamente con Perón a la cabeza intentar calmar a la clase obrera Argentina en ascenso, muerto en general tuvieron que apelar a las fuerzas armadas interesante lectura te agradecemos Tavo ¿Eh? gran bailarín de tango amigo gran bailarín de tango Ingrid nos manda un abrazo eh, ya habíamos leído lo que me había pasado la información sobre la actividad en Parque Patricios que dice y, que ya es un oyente firme dice que ya es Ojo. un oyente y también manda saludos mi amigo Juan Pablo Martini que quiero decirles que es el gran responsable de que hoy tengamos a Lemur con nosotros en algún momento del programa porque lo convenció Esa... es amigo de él Lo ayudó a componer parte de su espectáculo que vamos a escuchar hoy, que es su espectáculo de track. ¿eh? Porque la... este Juan Pablo es el que está entongado con, con Tito Mortensen. Está es amigo de Tito Mortensen. Es el sí, dealer, se, jun se junta dicen. cantando a tomar. Y Juan Pablo la parte, uno de los tongos que tiene, uno de los más interesantes es que da está haciendo unos talleres de experimentación sonora, uh -huh. uno de composición de canciones y otro de eh, composición en eh, el Mirador Espacio, un nuevo espacio de arte que se abrió en San Telmo, uh -huh. en Brasil 301. Eh, pueden entrar a la página www.elmiradorespacio.com y ver los talleres que hay, ver que hay muestras fotográficas, Nina, de todo. Tito Morten, Morten, Morten. Es un descontrol. Soledad. Pero muy interesante recomendar los talleres de mi amigo Juan Pablo Martini. Bueno. Eh, eso es todo. Pasamos al tema que nos convoca en este bloque, que es... Los derechos humanos han formado parte importante de la vida política argentina en parte por la, la violación flagrante que hubo durante toda la historia argentina, en particular los desaparecidos y apropiación de bebés en la, durante la dictadura pero además, eh, también en la actualidad hay mucha eh, bandera de los derechos humanos de parte de este gobierno, como es eh, los espacios para la memoria, los que hablamos al principio del programa, los juicios el descuelgue del cuadro de Videla, etc. Bueno Los derechos humanos, hoy, ¿cuáles son? ¿Dónde están? Luciano Arruga desapareció misteriosamente el 30 de enero en La Matanza. Su familia lo busca desesperadamente. Luciano fue detenido por miembros de la policía bonaerense. Acá desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. Y sigue desapareciendo el en el recital de viejas locas donde la policía federal emprendió una cacería humana contra chicos que no hacían absolutamente nada vi el cuerpo de él y era la radiografía de la terrible represión que vivieron todos los chicos mi hijo estaba todo pintado tenía impacto de bala de goma la cabeza reventada mi hijo lo vino con un amiguito para verlo la novia en la esquina es el único día que no trabajó Y a los cinco minutos me llama, que me, me lo, me lo mata. Y no, lo mató un policía, de tres tiros. Mi nombre es Ramón Antonio Galarza, y el, el, el fallecido es Rubén Darío Galarza, 16 tenía. Y no tuvimos apoyo de nada, siempre fuimos amenazados por la policía, Tuvimos dos, dos años y pico amenazados por la policía, por toda la policía de la, de la Noria mano derecha de todo poder y tu destino puede controlar fuerzas de seguridad levantaron un piquete que habían organizado miembros de la comunidad Cuom de la primavera en defensa de sus tierras por los incidentes murieron un miembro de la comunidad toba que no precisa de tu bienestar que ese trasero lleva todo el mal y un poco lo bueno que hay en entrar a conversar Ella decide que hacer con tu piel, ¿quién les va a exigir? Que no existan más. Cien si negocios claros y ya no tienen lucha atrás. ¿Dónde está Miguel? ¿Quién se llevó a Juan? Ellas no perdonan si en sus ojos te gustan después de todos los compañeros que han sido lastimados, después de todo lo que vivimos durante estos días, no nos vamos a ir del parque si no nos dan una vivienda a todos, cada uno de los compañeros que se encuentran en este parque no nos vamos a retirar de ahí hasta que no se ejecute un plan de vivienda claro y firme que resuelva el problema de fondo que es el problema habitacional Pensar, ella decide con tu piel le que no existan más Y traer la orden al ojo Nos mandaron la represión Aparecieron de todo lado Caballería, policía, infantería Camionetas, de todo Coordinados con la empresa de DEMA La represión dejó un saldo O nos mataron A Ariel Farfán de 17 años A Félix Reyes y a Alejandro Falfán. ¿Quién decía esto? Echecolas El, El ahí. señor Echecolás. Jorge Julio López, continúa desaparecido. Bueno, muy bien, estuvimos escuchando lo que es un poquito cómo estamos en materia de derechos humanos en la actualidad. Eh, nombres sí. hay muchos, Luciana Ruga, eh, Jorge Julio López, eh, bueno, el muchacho este Carballo que, que murió en, en el recital de viejas locas y la lista sigue. ¿No? ¿Qué querías decir, Gullo? Sí, un dato al respecto no de los derechos humanos eh, post democracia, sino de los juicios que se reabrieron uh -huh. desde, si no me equivoco, desde el 2003 para acá. ¿Sí? Eh, hay de los 244 represores condenados, solo nueve tienen condena firme. estos uh -huh. Son datos aportados por el CELS en el último estudio. Uh -huh. Bueno, muy bien. ¿Qué tienes para traer, Seba, para aportarnos en sí, los últimos tiempos? Eh... Siguiendo en la línea de un poco de lo que decía Gullo, este, eh, tomamos un tema que es el tema de la tortura, que está muy relacionado con, con, con el periodo 76-83, pero lo llevamos del 83 para acá, hacia la democracia. Entonces sí. decidimos hablar de la tortura que no es nombrada de esa forma. La tortura que no entra dentro del, del cuadro de lesa humanidad, Ajá. la tortura que jueces y fiscales no quieren llamar por su nombre y le encuentran eufemismos todo el tiempo, como a premios ilegales, vejaciones, Ajá. tormentos. Este, esa tortura que que necesita, que es sistemática, que el sistema necesita, y que para su mejor implementación necesita de esa invisibilización que producen a través de los jueces. Para eso, este, nos fuimos atrás en el tiempo, otra vez. Y podríamos haber empezado a hablar de Ramona, la mamá de Chaco González. Eh, Chaco González asesinado en Villa Fiorito, en la tortura, en la esquina de su casa. Ramona, por ejemplo, tiene que vivir en el mismo barrio donde vive el asesino de su hijo, uh -huh. que estuvo cuatro años preso y siguió viviendo en el mismo barrio. O podríamos hablar de Sergio Durán, eh, asesinado en la tortura, también en el 92. El primer caso en democracia donde se demostró el uso de picana. Mira. Y su dos veces prófugo asesino que estaba en su casa. El prófugo, o sea, nunca se encargaron de buscar, o sea, Claro, estaba prófugo, pero... Porque... Estaba prófugo, pero no buscaron mucho. no <risa> buscaron <risa> mucho. O del emblemático caso Bulacio, chico de 17 años, sí. tal de los redondos, muerto a la tortura en la comisaría de Núñez. Pero no, dijimos, vamos a ser un poco más actuales y nos fuimos a estas últimas dos semanas. En estas últimas dos semanas trajimos casos de, de José Lón Suárez, Santa Fe y Catamarca, como para tener un poco de muestra. Eh, ...en el caso de José León Suárez... Vamos a, ...hablamos así para mencionarlo nada más... ...como para tener un botón de muestra... Este, ...Patricio Barrio Cisneros... ...era un preso del penal de José León Suárez... Fue, ...fue torturado y asesinado... ...dentro del penal... ...y hoy hay 11 guardiacárceles... Eh, ...imputados por eso... Eh, eh, ...Patricio... ...murió la semana pasada... ...en Santa Fe también la semana pasada... ...un chico de 17 años fue torturado... ...hasta dejarlo en grave estado... ...torturado a golpes... Los vecinos reaccionaron y se movilizaron y, y bueno, hicieron un, un buen escrache dentro delante de la comisaría. El ministro de Seguridad Provincial, Leandro Corti, dijo que estaba preocupado, a lo que nosotros decimos. Bueno, qué bueno un funcionario preocupado. Pero él dijo, no, lo que está preocupado es por la manifestación que se dio mm, claro. por en esa localidad por el conjunto de vecinos. O sea, la preocupación va más al lado de qué es la reacción popular. Sí, ante vuelve esto. a preocupar el exceso de pensamiento. y Igualmente no, el bien, ministro de eh, Bienestar Social. Bueno, y en Catamarca, Diego Pacheco, 20 años, fue torturado hasta quedar en estado de coma y sufrió muerte cerebral. Dentro, Esto fue todo dentro de la celda de la Comunidad séptima de la capital de la provincia de Catamarca. En este caso, la gobernadora fue más viva. Eh, corrió rápido hacia el hospital y ya tiene las fotos con la familia y se sacó fotos de todo eso. Este, la gobernadora acá, Lucía Corpachi, también estaba preocupada porque también hubo una manifestación. Pero lo que ella dijo en este caso eh, es que esa manifestación era un ataque a la democracia. Claro, eso es parte está marcado por la ley antiterrorista, de hecho. Sí, hay 10 manifestantes detenidos por haberse movilizado en contra de, de, de la tortura sistemática en, en las cárceles y comisarías. Prácticamente son unos golpistas, porque están detenidos contra la democracia. ¿eh? Claro, sí. Y en esa misma línea empezamos a ver cómo cuáles son los, los órganos o, lo, o las secretarías o ministerios que el Estado le dedica a, a esta prevención de la tortura o cuidado de la tortura, observatorio y bueno, entonces nos enteramos que la semana pasada senadores radicales, peronistas la ONU, algunas organizaciones de derechos humanos presentaron un, orga, un organismo que se llama eso, Organismo de Prevención de la Tortura nosotros diríamos que bueno que hay un organismo así si no fuera que viene a ser otro más dentro de una larga lista que, que, son, que abundan en las estructuras gubernamentales de la provincia, en todo el país particularmente desde el 25 de mayo del 2003 para acá Nosotros pensábamos que, o sea, siendo que hay tantos organismos y la tortura sucede semana a semana en diferentes lugares, ¿cuál sería la función de estos organismos, observatorios, comisiones o demás? Uh -huh. Y entonces fuimos a un poco más profundo y pensamos que esto no, no va tanto al prevenir el hecho de la tortura que sino simplemente actúan en, en consecuencia del hecho en sí. Claro, como Xbox facto, claro. después del hecho. Y... Viendo cómo se relacionan estos, estos organismos, esta, estas secretarías, con los estados y con sus, con sus funcionarios, eh, de este lavado de cara que hacen, este, fuimos viendo que más que, que estar en contacto directo con lo que pasa con los informes que, que presentan de la situación penitenciaria, la situación de comisarías y demás, este, suelen estar un paso atrás presentando leyes sobre algo que ya sabemos que no se debería hacer. Claro, claro. Y, y siempre tratando de acordar la legislación nacional a acuerdos internacionales, a tratados internacionales que son supraconstitucionales. O sea, la ley de los derechos del niño, que tendría que haber amparado a Walter Bulacio para no ser detenido, ya estaba antes de la muerte de Bulacio, Pero ahora se le busca una forma legal, un nuevo código, un nuevo bis para generar esto. Bueno, en ese sentido, la Corte... Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por el caso Colació. Sí, sí. Yeah. Esa condena, este, por propias palabras de Zaparrón y dice más o menos acatamos, pero no estamos de acuerdo. Ah, mirá. O sea, esa condena es imposible de cumplir para un Estado capitalista que necesita reprimir. Yeah. La cosa es que no queda opción que aceptarla. La, la Corte Interamericana igual lo que manda es supervisiones cada tantos años a ver si se cumplió yeah. y eso es patear la pelota siempre para adelante. Uh -huh. Pero fuimos, también encontramos con otro integrante de otra de estas comisiones, Emilio Ginés Santidrián, integrante del Comité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas. Uh -huh. Y este muchacho tuvo una declaración así bastante importante que dijo que si la, si la tortura sigue existiendo, es porque las sociedades así lo quieren y solo desde la participación ciudadana se puede venir una solución. Okay. Es casi como que, digamos, es culpa de ustedes, muchachos. Claro, ustedes lo piden, ¿qué quieren? ¿Se portan mal? No, no se ponen los límites la gente lo pide eh, claro. no, está bien pero a mí me hace me, me hace un, un ruido en cuanto a a la legitimación que hablamos en principio del de golpe de Estado en el uh -huh. 76 ¿no? Eh, no nos podemos hacer los boludos como sociedad eh, si estamos por fuera de los del aparato represivo del Estado para que esto eh, deje de, de continuar claro uh -huh. sí, en realidad como decís vos es, es una, una herramienta de legitimación que y la más útil La herramienta más útil que es tapar la, la represión del hoy hablando sobre todo del pasado. Claro. Es eh, la principal herramienta para seguir garantizando los privilegios claro. de clase en una sociedad dividida. <risa> aparte de represión era la de antes. Digo, si vamos a ser melancólicos, claro, o seamos claro. melancólicos desde claro, verdad. exactamente. No, y aparte of, es eso también. ¿no? Como, en mi época... no solamente está invisibilizado desde los eh, organismos gubernamentales, sino también los medios. Tampoco, tampoco vende diarios cuando andar contando que se está reprimiendo a... A laburantes y a pibes eh, pobres, digamos. Sí, y eso cumple dos funciones. Por un lado, la invisibilización hacia afuera y por otro lado, la aceptación hacia adentro. Uh -huh. O sea, el pibe en el barrio pobre sabe que el que manda en la esquina es el que tiene las 9 milímetros y la chapa. Y eso también forma parte de esa invisibilización. Uh -huh. Y nada más útil para esto que, que tenerlo invisible en los medios masivos y aceptado en el barrio. Sí. Y para eso quisimos como nombrar así las, las, las frases de, de esta esta democracia que, que no tortura, pero apremia o veja, o de otros eufemismos que encuentra la justicia entonces, este, desde el 83 para acá, los distintos gobiernos la, las diferentes administradores de esta democracia radicales, peronistas, frepasistas partido socialista etc. asesinaron un, to, un total de más de 3.400 pibes con el gatillo fácil de la tortura, desaparecieron a más o menos un centenar de jóvenes como el caso de Luciano Arruga tiene Más de 4.000 procesados por la protesta social. Tiene, tuvo y va a seguir teniendo presos políticos y 17 compañeros asesinados en movilizaciones sociales. Esas son como las cifras a grandes rasgos de lo que la democracia sigue implementando y que siempre se presenta como algo que la democracia no pudo solucionar todavía. Siempre se nos plantean el hecho de Sí, la policía es un, una bolsa burocrática interna que, que se maneja por sí sola, autónoma... Sí, el discurso del, el, el, el culpable es la corrupción. La corrupción... Claro, el el corrupción. O un exceso de un policía. La manzana claro. podrida, el clásico... La manzana podrida es este, se desvió, la función que tenía la otra y claramente la función que tienen es la que cumplen. Digo, en, en ese... En ese marco es donde se presentan estos números, los asesinados en gatillo fácil, la desaparición de jóvenes, el, los procesados y lo que lo que pasa particularmente con este gobierno es que avanzó con el código en mano, o sea, hace un tiempo Aníbal Fernández dijo vamos a ir con el código penal en mano los que saquen los pies del plato y así lo están haciendo, haciendo las leyes antiterroristas y 4.000 compañeros procesados, la verdad que es para un gobierno de derechos humanos es más que es, es, es, con eso solo alcanza. Muy bien. Bueno, y hoy entonces, justamente, vamos a salir acá del programa y vamos a ir a la marcha, entre otras cosas, a la marcha de la convocatoria en el Espacio de Memoria, Verdad y Justicia, a reclamar justamente, no solamente la, digamos, la cárcel a los represores de ayer, sino también a los de represores de hoy y, a que sí. los, los, y los de siempre. Eh, Agui, ¿a qué hora estamos en la convocatoria? A las tres y media. ¿Tres y media? ¿En dónde? En el Congreso muy bien bueno hay, hay eh, la Corripo y la coordinadora contra la represión policial hace un actito previo dos y media eh, como para después dentro de la entro perfecto varias un... otras organizaciones están haciendo un acto ahora digamos a la una creo sí. eh, en el en el obelisco después también se van para sí y las, perdón, muy y bien la, bueno y las agrupaciones de prensa dieciséis eh, treinta en el cabildo muy bien ni 15.30 el... ni dieciocho toda la agenda <risa> luchadora de hoy ha sido pasada y vamos a cerrar con el análisis Que hace 10 años hizo eh, un querido artista nuestro eh, sobre el tema de la represión. Estamos con el tiempo. Que... Un segundito. La importancia nuevamente Hola, de la música, de la cultura, te, te choca un poco estar aquí al lado de, de una valla con policía detrás. No, no, la verdad es que no. No, no, la verdad es que no. Situación de estupefaciente de rock, fútbol, sí. sala ensayo. Conforme. y al final quedó un... bueno estamos en el aire al final <risa> después de la célebre intervención de Calamaro creo que era crónica que era crónica crónica a... lo vi en vivo lo viste vi. en vivo a quien también tenemos en vivo hoy después de meses de ostracismo es John Lemur el, el, good, el night, good night compañeros monos ¿cómo les va? estoy de vuelta aquí traje mi nuevo Joe que se llama The Track ¿dónde estuviste? Eh, estuve, bueno, estuve internado durante las últimas dos semanas. Ah, ¿por qué la no? le chocopareaste? Eh, tú no estuve, me ah. quisieron llevar a Uruguay, pero me salvaron porque no aceptaban lemurs. Eh, pero bueno, sí, estuve, maté, maté un par de mandriles en casa. Eh, estamos todos bien, por suerte, no se robaron nada mío. Tengo todas las manadas conmigo. ¿Qué y tiene que ver Tito Mortensen ahí? Tito Mortensen, bueno, estaba conmigo, estábamos los dos. Eh, bueno, Tito fue uno de los que tiró primero. Ahora Tito sigue sí, internado porque... Le disparé una, un tiro en la cola accidentalmente Pero ya se va a esclarecer todo ¿Le disparaste vos un tiro en la cola? No se sabe, Balística va a dar el informe Hicimos justicia uh -huh. por pata propia Ah, no había sido Piti alores No, no había sido Piti. Era vos era, era, era yo, sí, sí Pero bueno eh, Vengo a presentar mi show eh, Se llama The Track Es un show audiovisual En el cual eh, durante el recital constru Construimos una bicicenda Entre el público y yo Y después la segunda mitad de la recital, la tiramos abajo y construimos un Metrobús. Ajá. Ah, sí, sí, sí hay un, es un espectáculo, digamos, multi... Uh, artístico. En el cual, por ejemplo, en un momento del show sale volando una, un asado de tira inflable eh, del programa Carne para Todos. De hule. De hule yes, y uh, vuela por encima del campo y al final la gente se lo puede comer. Se sí, ha sí, saborizado. Sí. Sí, sí, tiene sabor a, a, a, a trisoja a, a, a carne de soja Porque porque puede haber gente que sea vegetariana ¿Y la gente cómo reacciona eso? Y bueno, la gente queda abnubilada, enloquecida Hay muchos que <risa> consumen pepa antes de ir Entonces, bueno, hay que atenderlos Tenemos un equipo también para ello Y para los de porros está el, justamente A los porros se, se los sacamos y lo hacemos nosotros <risa> Estos es son los temas escuchando. que escuchando. Así abrimos el recital Este es el momento donde estás a los fuegos artificiales y la pantalla atrás que es un infotrans gigante que te va diciendo el estado del tránsito y los crímenes que hubo esa semana. Eso es en Atlanta. Claro, yo aquí aparezco caracterizado como un dictador eh, muy similar a muy similar a, a Juan el Mono Perón. Eh, la gente está ya, ¿no? Esto un clima de los años 70. Entonces aparezco yo y hago un discurso, ¿no? Con esta música de fondo. Escucha, escucha ah. atentamente. Ruchi está conmigo y también Isabel. Si quieres formar parte del cambio social, tenemos que ver de qué lado estás. Hay un montonero en la plaza quizás. Mándenle a la AAA. Y ese de ahí no es un cuadro del herb, mándenle a la AAA. ¡Y un delegado gremial! A estos imberbes los voy a rajar. ¡Y ese es un estudiante! ¡Y esos otros tres! ¡La plaza es solo de la CGT! ¡Ah! Bueno, bueno, este es el show con el que abrimos, eh, muy fuerte, muy fuerte, sí, sí, sí, es, es, muy, es muy fuerte, porque claro, bueno, después ahí aparecen uno, los muchachos de, de Ruchi, músicos míos, que le disparan así a la gente, la disparan la gente, de verdad, disparan los, de verdad. los levantan de los pelos y los, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí después vos. los llevamos a algún lugar a que los, los atienda un médico, pero en realidad los torturan, es todo, es todo Esto. muy, muy fuerte, ¿con, con qué los torturan? Con una picana, ah, una pero, picana. Un sí, un clásico, conseguimos una, sí, conseguimos una. Sí, después puedes comprar en, en el merchandising oficial, hay picanas para comprar. No? fuera trucha, hay algo Eso no, eh, Se, ven, se venden alguna picana trucha. Sí, con pilas. Sí, a pilas. Pero no compren, compren solamente La oficial. oficial. Bueno, y el siguiente tema, me quiero despedir, es un tema en el cual, eh, que está relacionado a la educación, ¿no? Es como todo lo que es... Um, La educación, gracias. Todo lo que es la, la educación y bueno, muy parecido a lo que está pasando en Palermo hoy en día con lo que está haciendo nuestro querido jefe de gobierno. Así que bueno, me, despido, por vos, me despido con este tema. Eh, quiero aclarar que no hay ningún juicio pendiente entre Roger Waters y yo. Eh, así que bueno, eh, los dejo, ustedes, ustedes escuchen el tema y ya creo que se cierra el programa, ¿no? verdad Deberíamos. Deberíamos, vamos armando el Palermo para el próximo. Le el Palermo de la semana para el sábado próximo. Pero lo, lo vamos a armar lo, lo vamos, armar. vamos a armar. Si sí, vamos ir armando, vamos ir armando, sí, armando. Ahora, ahora queda algún programa para ahora. Sí, sí, claro. Eh, sí, eh, tercer piso al fondo, quédense escuchando y nos vamos con este grandioso tema del lemur. Y nos vamos y en la plaza. Les debemos el Palermo para la próxima. Claro. ok, yo no voy a la plaza porque va a comer recital pero fuerte ahí, fuerte con eso. Chao. La semana que viene. Chao los maestros Se van tres meses de vacación. ahora que cerramos grados te alquilamos un salón ahora que cerramos grados te alquilamos un salón Vamos a las privadas. Eso sí que es ser pro, pro, pro, pro. El señor aprende a rezar que quedan cuatro años más de pro aprende a rezar que quedan cuatro años más de pro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 pronto el orangután le dijo a la orangutana, de pronto el orangután, sí. le dijo a la orangutana, termina ya tu anana, te invito a pasear el liana, el orangután, y la orangutana, el orangután, y la orangutana. Y la orangutana.